Una vez en la montaña sentía, algo me hizo pegar un grito. Era una puerca mona paría que iba en busca de sus cochenitos. Era una puerca mona paría que iba en busca de sus cochenitos. La puerca lo llamaba, ellos le contestaban. La puerca lo llamaba, ellos le contestaban. Y yo en esos momentos creía que era el berraco de la otra vida. Y yo en esos momentos creía que era el berraco de la otra vida. Era la puerca mona paría que venía de abajo para arriba. Era la puerca mona paría que venía de abajo para arriba. La puerca lo llamaba, ellos le contestaban. La puerca lo llamaba, ellos le contestaban. Thank you. El susto de aquel día quiso temblar a mi corazón Fue tan grande el susto de aquel día quiso temblar a mi corazón Era la puerca mona paría y yo pensaba que era una visión Era la puerca mona paría y yo pensaba que era una visión La puerca lo llamaba, y ellos le contestaban La puerca lo llamaba, y ellos le contestaban you <laughs>